que formes parte de la lista de casos positivos, porque es un problema de todos. Hola Barría, Gobierno Municipal. Superliquidación Día del Niño en Zika. Todas, todas las mochilas con y sin ruedas de tus personajes favoritos. Powers, Cat, Barbie, Hot Wheels, a mitad de precio. Sí, pasa por Zika y llévate la mochila que más te gusta al 50% menos y en tres pagos con tarjeta sin recargo. Zika, Rivadavia y General Paz. Oyentes al 15533147, buen día, yo trabajo en un corralón, ya tenemos los boxes vacíos, no podemos entregar arena es una cadena, no dejan trabajar ni a los empleados de las canteras, ni a nosotros, ni a los obreros. Es una vergüenza cómo estos patoteros te paran el país, dicen los oyentes al 15533147 en referencia a esta situación de bloqueo que se está viviendo en Olavarría en las canteras por el ingreso de camioneros en negro y bueno, que está realizando y llevando a cabo el sindicato de camioneros en nuestra ciudad y en Azul y en Tandil y también en Mar del Plata, según nos informaban recién. ¿Eh? No con bloqueo, pero las canteras ante esta situación están cerradas. Las consecuencias colaterales que tiene esto, recién hablábamos con Armando Domínguez del sindicato de Ahoma, eh, nos decía que hay canteras que ya están dando eh, vacaciones anticipadas al personal. También nos agregaban eh, que esto afecta a la obra pública para aquellas obras que se están realizando y que eh, no tienen stock de, de pie, Lo que afecta a los trabajadores de la construcción que allí están eh, trabajando Y en este caso nos dicen también a los trabajadores que están eh, en los corralones de nuestra ciudad eh, Bueno, consecuencias complicadas que está trayendo este bloqueo a mi criterio, repudiable en nuestra ciudad. Por otro tema, estamos en contacto con María Elena Martinoia de la en Olavarría. María Elena, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, un gusto charlar contigo. Bueno, conocíamos esta semana una noticia que nos acercaban de la que es la jubilación anticipada que se le puede eh, realizar o pueden efectuar los trabajadores de la construcción sí. a partir de mayo, creo, de este año, ¿no? Exactamente. Exactamente, es una muy buena noticia porque se considera a los empleados de la construcción como empleados que prestan servicios privilegiados. Uh -huh. eh, es decir, esto permite que con menor cantidad de aportes y con menor cantidad de años se puedan jubilar. Uh -huh. También esto permite que eh, vayan saliendo del sector de la construcción ya jubilados y puede ingresar gente con menos edad para poder empezar a trabajar dentro del, del sistema. Uh -huh. eh, danos las condiciones que deben tener los trabajadores de la construcción para obtener el beneficio de la jubilación. Perfecto. Ahora, en uh -huh. este momento, tienen que tener 60 años de edad, uh -huh. 25 años de aporte, de los cuales en los últimos 15 años, 12 ...tienen que pertenecer a la construcción. Uh -huh. eh, la ley lo que prevé es que la edad de jubilación sea de 55 años... ...pero va a ser en forma progresiva. Uh -huh. Ahora empezamos con 60 años. Uh -huh. eh, los requisitos eh, son mínimos, o sea, es decir, mientras tengamos todo esto... ...vamos a poder jubilar a la gente... Eh, de hecho, yo ya lo había informado a esto, tuvimos contacto con eh, el Secretario General de la UOCRA para que de sus datos, de la base que ellos tienen, nos puedan informar cuáles son lo, los, los afiliados, por lo menos, que eh, cumplirían con el requisito de la edad. ¿sí? Uh -huh. eh, Le solicitamos que si fueran haciendo carpetas, ...con la documentación de las personas para que nosotros eh, hagamos eh, la acreditación de todos los datos... ...tanto del de titular como del grupo familiar. Y nosotros desde acá le estaríamos informando a través del sistema nuestro con los aportes... ...si cumple o no con los requisitos de la jubilación. Uh -huh. De cumplir con los requisitos le sacaríamos el turno y la persona se presentaría solo... a ...hacer el trámite de jubilación. Uh -huh. Tal cual. Bueno, eh, a ver, eh, aquellas personas que, bueno, que se eh, enteren de esta situación, eh, ya pueden hacer el trámite en el ANSES. Exactamente. Nosotros lo que decíamos, eh, vuelvo a repetirte, la idea de acercarnos hacia el sindicato era ir armando las carpetas o uh -huh. el, el legajo de cada una de las personas para que, primero, no tengan que venir acá a consultar, ¿sí? Uh -huh. Porque este, nosotros ya les estaríamos informando si tiene o no tiene el derecho. Uh -huh porque van a venir, van a tener que hacer cola, van a tener que esperar, que hace mucho frío, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cuando nosotros directamente con información desde las bases, de, en este caso del sindicato de la UOCRA, uh -huh. eh, podemos obtener por lo menos la información de la edad. Uh -huh. Y nosotros, vuelvo a repetirte, si nos dan los aportes eh, chequeados a través del sistema, uh -huh. automáticamente los citaríamos para tal día, tal hora y que haga su trámite de jubilación. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que esto es una de las... ¿La, la jubilación es automática? ¿Sale rápido, Marilena? Eh, de las la, la de... Digamos, en caso que eh, las condiciones del trabajador de la sí. construcción se den eh, digo, ¿sale rápido la, la jubilación? Sí, sí, sí, sí si tiene todos los servicios acreditados uh -huh. todos los aportes en el sistema sale es automática automática significa que la persona puede iniciar su trámite hoy, si está todo bien se evalúa el expediente y se pone al, al pago eh, siempre que se pone al pago un expediente tenés que esperar 60 días para el cobro uh -huh. pero puede ingresar y salir en la semana Tal cual, tal cual. Bueno, eh, no sé si querés agregar algo más que le pueda servir a aquellas personas que estén eh, eh, cercanas al menos a, a estos beneficios que se están otorgando. Eh, sí, una de las cosas que a mí me interesaba, vuelvo a repetirte, es que se pudiera centralizar toda esta operatoria dentro del sindicato que los aglutina. Aquel uh -huh. que no está formando parte del sindicato que se presente hasta ANSES y nosotros le vamos a informar obviamente. Uh -huh, y fundamentalmente si trabajamos de esta manera organizados va a permitir que no tengan que recurrir a, a algún este, apoderado, para que le tenga que hacer el trámite. Uh -huh. Es decir, si nos ponemos a trabajar en forma conjunta, vamos a lograr que la persona una sola vez venga acá y la segunda vez sea para recibir la correspondencia en su casa de que está jubilado. Marilena, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a vos, Jorge. Marilena Martinoia, de Lancés de Olavarría. Bueno, atención a los eh, trabajadores de la construcción. Eh, atentos a esto, si quieren eh, acogerse a los beneficios de la jubilación, eh, deben comunicarse con la UOCRA. Eh, Allí se chequean todos los datos y hay no jubilaciones anticipadas, sino eh, como con, se considera un trabajo eh, insalubre era, eh, o algo parecido, este, o diferencial, eh, se, se pueden jubilar con menos edad. ¿eh? Un dato interesante. 8 de la mañana, 20 minutos en casi todo el país.